llegaba a rozar o superar los 35 millones de pesos en la ¿Cómo crisis. ¿En qué nos encontramos? Claro, no, no. Bueno, hoy tendremos eh, desmenuzado el porqué. Tendremos que también habrá eh, la, la posibilidad de consultar con respecto a responsabilidades en, sobre la figura de quién. Claro. Y, y además tendremos la cifra exacta. O sea, ya hablar de treinta y uno, treinta y cinco, treinta y cinco. Es demasiado. Estamos hablando de millones de pesos de déficit. Claro. Eh, en un bache financiero que ha tenido la Confederación y tampoco hay que dejar pasar es que esto estuvo muy motorizado por los jugadores. Los claro, jugadores, claro, solo los jugadores. Claro y en la parte política. Para llegar a esto. Eh, también hubo un accionar político muy grande, tengamos sí, en claro, cuenta que, claro, que la... Claro, la intervención tampoco fue casual No, viene a través de la Inspección General de Justicia, sí, pero Secretaría de Deportes, Lenar, sí. eh, un hombre del gobierno como es Federico Zubiel, este bueno, muchísimas cosas que nos, nos hay que enterar el día de hoy este, en un día donde hay también eh, Liga Sudamericana, porque hoy juega Boca Juniors frente al Las Cruces ¿Eh? y también van a jugar en segundo turno van a jugar este, los equipos de Malvin y de Bauru en, en Moji, que es el lugar donde se va a llevar a cabo el cuadrangular final y en un día donde a las 10 de la noche por la pantalla de Sports también van a estar este, jugando por la Liga Nacional de Básquetbol Olímpico de la banda frente a estudiantes de Concordia la gente trabajando cada uno en sus eh, puestos de, de trabajo ahí vemos a Germán Beder, nos metemos dentro de lo que es la oficina de La Confederación Argentina de Básquetbol, a ver si podemos robarle un sitio a Germán, que es el jefe de prensa, acá hace Chapita, ¿cómo te va? Buenas, todo bien. bien, bien. Preparas, ¿Todo? Sí, ya está todo listo. ¿En un ratito nomás largamos? 10, eh, 15 minutos máximo. ¿Quiénes son los expositores? El eh, abogado Mede, principalmente la contadora Tabela y Chubis. Bueno, Chubí, ahí está Germán Bebe, que es el Galle. responsable de, de la parte del área de prensa, eh, Galle, Galle. del área eh, comunicacional de de la confederación argentina de básquetbol también está bueno hay hay hay mucha prensa aquí nosotros eh, también vamos a estar informando de lo que pasa en la liga nacional no solamente de, de, de este de esta conferencia de prensa que es muy pero muy importante sino también del de el resto de lo que ocurre en el básquet argentino porque como bien decía esta noche juega boca juniors frente a Mochila Cruz cruces boca sin sin sin lesionados este y tampoco con el recambio de extranjero por de que a, a pesar de poder llegar a traerlo a Boca no lo podía haber incluido para jugar esta etapa fin de, de la liga sudamericana Mochi Boca en primer turno Directivista, Carlos Altamirano, Pablo Viola segundo turno estará de Uruguay jugando frente al equipo de Bauru, que es el organizador este cuadrangular. Y ya nos va a avisar Meli. Galle, sí, el Mati. Tenemos establecer contacto con, con Brasil para charlar con los amigos de Boca eh, en la previa, lo que será naturalmente, la transmisión en vivo de la conferencia de prensa, donde se sabrá finalmente cuál es el resultado y o los resultados de, de la auditoría interna, externa, mejor dicho, realizada aquí en la Confederación Argentina de Básquet. Mati, Mati, ¿me sí, escuchás? Metemos una... sí, sí, a ver, Tenemos a Ronaldo tenemos Córdoba tenemos enganchado desde de Sao Paulo, como bien decía Matías. Eh, Mati, tenemos a Ronaldo Córdoba enganchado desde Sao Paulo con toda la actualidad de la Liga Sudamericana. Bueno, bueno, gracias Meli, gracias. ¿Cómo te va Ronaldo? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo andan? Buen día. Y ya ah, buenas tardes. Bien, bien, bueno. Contanos cómo cómo cómo está plantel, qué cuál fue este, ¿Cómo ah, sí. fue el arribo? Si no, no, ¿Cómo están para esta noche? No, nosotros, eh, bueno, nosotros, bueno, el arribo, el viaje fue un poco largo porque es vuelo hasta San Pablo y de San Pablo son 500 kilómetros eh, que tuvimos que hacer en el micro. Eh, ayer tuvimos un entrenamiento y hoy el entrenamiento de las 8 de la mañana nos tocó a nosotros, así que el plantel... Eh, hizo lo que tenía que hacer tratando también de cuidar un poco las piernas y bueno, teníamos solamente un jugador con una molestia muscular que era Axel Weigand, pero va a estar para jugar hoy, ayer lo cuidamos y así que el plantel está entero como para jugar el, el primer juego eh, de, del torneo. ¿Y qué le puede contar a los amigos que van a ver el partido, Ronaldo, a de directividad aquí en la Argentina, el hincha de boca de, de, de este Mochi das Cruces, algún trabajo en especial eh, con respecto a un jugador determinante en la Liga de Brasil que ha conseguido títulos internales e internacionales como Jamel? Sí, eh, creo que en realidad lo, nosotros hemos intentado eh, defensivamente a ver cómo nosotros lo podemos eh, contener, contener a Jamel y que nos haga el menos daño posible eh, pero bueno, también el niño es muy buen jugador, Paulo es muy grande en el poste bajo y lo vamos a tener que tratar de defender bien eh, Alemão es un jugador el, también el... que ha pasado hasta por selecciones de Brasil y que lo tenemos que, que, que tener con mucho cuidado o sea, es un equipo bastante completo y en la cual nosotros tenemos eh, que prestar mucha atención a todo su juego y tratar en ofensiva de ver dónde bueno, ya lo vimos, dónde, dónde realmente ellos pueden eh, pagar el precio el precio de nuestras ofensivas ¿acostumbró el equipo a la ausencia del extranjero Riley no por el nombre sino por el hombre de menos que está teniendo tu equipo ¿y crees que es dar mucha ventaja jugar un torneo internacional sin una ficha extranjera? nosotros bueno, sí no solo la, la, el torneo un torneo internacional, ni hablar es una ficha menos y sobre todo ahí cerca del canasto donde no la tenemos y también un poco el precio lo pagamos en la Liga Nacional nosotros ojalá Boca lo pueda resolver lo antes posible y nos eh, podamos reemplazar al, al jugador americano porque realmente lo necesitamos y si no nos quedamos demasiado cortos y nos falta alguien ahí cerca del canasto eh, que realmente tenga peso ¿no? eh, Y en este momento nos está faltando así que eh, el, el equipo ha puesto una voluntad ha puesto una interesa increíble para poder eh, para poder eh, que no se note la ausencia de ese jugador pero hay momentos en que eh, nos hace falta qué y... le con con el equipo con tu cuerpo a partir de lo que han visto de Mosi eh, en cuestión, también teniendo en cuenta las virtudes que ha demostrado Boca hasta el momento en, en la Liga Nacional y en la Sudamericana ¿por dónde pasará la historia del partido? ¿qué es lo que querés transmitirle a los jugadores eh, en, en, en la previa, este juego tan importante determinante en esta parte del calendario además como único equipo argentino también representando al básquetbol de la Liga Nacional en un torneo internacional Mira, defensivamente nosotros tenemos que tenemos muy en claro que hay Dos, dos llaves que nosotros tenemos que, que tener bien en claro Que la primera, no dejarlos correr Que como todo equipo brasilero le gusta correr y, y realmente lo hacen muy bien Y estar muy concentrado en el tema del box-out Para el rebote defensivo y no dejarle segunda chance Tiene varios jugadores atléticos Que eh, le toma, que toman rebotes ofensivos Y nos da la posibilidad de que tengan una segunda chance En el 5 contra 5 Ofensivamente Eh, nosotros tenemos que jugar como no le gusta a los brasileños que es teniéndole el balón que jugando las ofensivas más largas que haciéndole eh, revirtiendo el balón tratando de moverlo para que de, en los después del segundo después de los segundos de los dieciséis primeros segundos ya empiecen a ver huecos defensivos que ellos los tienen y a ver por dónde eh, los podemos atacar ahí que es eh, bueno que es lo que estuvimos entrenando ayer y, y hoy lo estuvimos viendo en el video mostrándole cua, realmente cuáles son las falencias que tiene defensivamente eh, el, el equipo, ¿no? El mochi Bueno, Ronaldo, te agradecemos mucho, te deseamos mucha suerte, ojalá mañana podamos estar hablando con buenas noticias de Boca para el básquetbol argentino y para la Liga Nacional, a partir de lo que puedan hacer esta noche frente a uno de los niños allí en Bauru, frente al Moshi Das Cruces, que tiene buenos jugadores, como bien decías vos, Tal vez tienen menos ensamble, menos partidos en la Liga de Brasil eh, de, desarrollado, mucho entrenamiento, poco juego. Tal vez Boca tenga, tenga una pequeña ventaja, men, de tener la ausencia de, de, de el reemplazante de, de Riley. Y ojalá que puedan transitar con normalidad y, y traer buenas noticias para debajo del argentino mañana cuando estemos hablando de la Liga Sudamericana y de la participación de Boca esta tarde. Te mandamos un abrazo. Saludos a todos y ojalá mañana podamos hablar del pase a la final. O, eh, saludos a todos. Bueno, finalizó la nota entonces de Matías Travesa con Ronaldo Polo. Allá se está todo eh, acá poniendo a punto para sacar esta, esta eh, exposición que hará el Contador este, y Federico Susbieles acerca de, de lo ocurrido con la Confederación Argentina de Básquetbol en los últimos tiempos. Nosotros vamos a proponer una pausa y a la vuelta vamos a hablar un poquito de la lesión de Facundo Campasso con quien estuve charlando hoy por la mañana muy temprano lo comentaba cuál era su lesión, qué tenía, eh, cuánto tenía para recuperarse, hablaremos también del campeonato de, de Vélez este en el básquetbol femenino, Unión Florida fue segundo, tercero fue Verazote y cuarto fue Lanús. Y hablaremos también de lo duro que ha sido Sionista en su comunicado sí. de prensa en virtud de la no llegada de Gary Flower, te acuerdas que ayer nos preguntábamos Sí. Si, y vos decías, y sí, no sé si llegó, sí, pero tenía ticket de vuelo para el sábado, pero el sábado no llegó. Tenía ticket de vuelo para llegar a la tarde y noche del domingo. Lo estaban esperando en Ezeiza para trasladarlo rápidamente. Era lo que para... nos habían contado desde Paraná. Tampoco llegó. Sí. Ayer por la tarde, Sionista manifiesta a través de un, un comunicado. comunicado por falta de profesionalismo, por falta de interés, la ausencia de acuerdo a los dos tickets que se le habían emitido y directamente... Se emitieron desde acá, desde ah, Paraná. Claro, claro. Prescinde de Gary Flower y está buscando otro jugador. Bueno, pausa y ya estamos nuevamente con... Uno contra uno. Liga TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno.